T.L. Elche, Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. Son las nueve en punto de la mañana... Tenemos 12 grados de temperatura, el cielo gris, amenaza de lluvia... ...y el pleno más importante del año acaba de comenzar en el Ayuntamiento. Hoy los partidos políticos van a debatir los presupuestos municipales para 2020... ...que ascienden a un total de 244 millones de euros... ...con un incremento de ingresos del 12% y de gastos del 14%. La oposición votará en contra... Así lo anunciaron porque el equipo de gobierno no ha contemplado una bajada de impuestos, sino todo lo contrario, Suberá, van a subir un 1,5%. A pesar de los votos en contra de la oposición, PSOE y Compromis suman mayoría absoluta y no tendrán ningún problema en aprobarlos definitivamente. Estos presupuestos recogen la mayor inversión de las eh, últimas décadas y las partidas más abultadas van a ir destinadas a la construcción de centros educativos y de los dos primeros edificios del campus tecnológico que se van a levantar en el Parque Empresarial de Torrellano. También se va a destinar un millón de euros para los centros sociales del Altec, Torrellano y Arenales. Y se contempla la compra de ordenadores para implantar la administración electrónica y el cambio de farolas. ...por algo más ecológicas para desarrollar así... ...ese plan de eficiencia energética. Además vuelve a aparecer la partida para peatonalizar la corredora... ...el gobierno ha anunciado que quiere comenzar las obras... ...tras las vacaciones de agosto. Y otra partida para el plan centro que contempla crear plataformas únicas... ...es decir, dejar las aceras al mismo nivel que la calzada... ...en numerosas calles del centro como Carrer Facho, Porta de Oriola... Y las calles adyacentes también van a suprimir plazas de aparcamiento en Virgen de la Cabeza para dejarla como vía de entrada de lo, las líneas del bus del transporte urbano. Como ven, los presupuestos suponen la hoja de ruta del equipo de gobierno donde se reflejan y se compromete el dinero de ustedes, de los contribuyentes, para invertirlo. En proyectos aprobados. Es por ello que el gobierno los ha abierto al diálogo social, presentándolos ante el Consejo Social y la Federación de Asociaciones Vecinales la pasada semana y también al diálogo político al entregarlos el pasado lunes a los grupos de la oposición, pero parece que no tendrán mucho éxito porque, como hemos dicho, PP, Ciudadanos y Vox votarán en contra. Por eso estamos siguiendo la sesión plenaria que acaba de comenzar para contarles en nuestra ronda de noticias lo debatido y aprobado en el pleno de hoy, el último del año. Pero antes, en el programa La Glorieta, vamos a entrevistar a la responsable del Archivo Histórico, Carmina Verdú, y al pregonero de la Semana Santa de 2020, Álvaro Antón. Y al ser martes, les ofreceremos la tertulia política, no con los representantes de los grupos municipales sino con los de los partidos políticos pero también saben ustedes que los primeros 15 minutos de este programa los dedicamos siempre a la buena música 101.4 Teleelch Radio Marca Estás escuchando La Glorieta con y Alonso Pues lo hemos dicho, vamos a comenzar con nuestras secciones musicales y el villancico de hoy viene de la tierra andaluza, del disco que varios artistas grabaron hace casi 20 años a beneficio de la organización Proyecto Hombre. El disco se titula Así canta la Navidad, nuestra tierra, con las voces de muchos cantantes. Escuchamos el Tarantán con la voz de la gran Rocío Jurado. Y en la sección de canciones de cine nos vamos a la última película taquillera de Navidad que se ha lanzado este año, Las Christmas, donde se recogen varias canciones del pasado como el tema que da título a esta comedia de Hollywood, que fue uno de los éxitos del dúo británico One de la década de los 80. ¿La recuerdan? Y en los clásicos de jazz vamos a escuchar la voz esa elegante, sensual y potente de la pianista y cantante canadiense Diana Kroll. Don't go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 take the bad times I'll take you just the way you are Don't go trying for some new fashion Don't change the color of your hair You always have Spoken passion though I might not seem to care I don't want a word. conversation I never want a word that hard mm -hmm. Just live. I promise from the heart mm -hmm. well, I just want someone That I can talk to I want you just the way you are Y en la sección de poesía hecha canción volvemos a escuchar el poema de Federico García Lorca, el pequeño vals que se hizo popular por el cantautor Leonard Cohen. Su versión no es la única. También destaca la que realizó Enrique Morente para su disco Omega, con el que rompió el flamenco y le sirvió para unirse a Leonard Cohen, al, al grupo de rock Lagartijanik y al poeta universal Federico García Lorca. un umbro donde solloza la muerte y un bosque de paloma matisecada hay un fragmento de la mañana en el museo de la echarcha hay un salón con mil ventana ay ay ay, ay. Het is een man, het is een man, het is een man, hay cuatro een donde het tu boca y het eco, hay una muerte para piano que het is een Ah, ik Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. Todos los martes, en La Glorieta, Tertulia Política. Pues es martes, pasan 23 minutos de las 9 de la mañana y lo hemos dicho al principio, a las 9 en punto ha comenzado ese, de, ese debate plenario, el más importante del año, porque en estos momentos los grupos municipales están debatiendo los presupuestos municipales en el Salón de Plenos. Es eh, unas cuentas municipales en que ascienden a más, todo el presupuesto consolidado, a más de 4, 240 millones de euros, donde el capítulo de inversiones es uno de los más abultados de los últimos, años y donde los grupos de la oposición pues parece que van a votar en contra. Bien, pues para, para ver en qué momento se haya este debate presupuestario, tenemos eh, con nosotros a Marga García, nuestra compañera Marga García, la tenemos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento preparada para que nos cuente cómo, cómo se ha iniciado esta sesión plenaria. Marga, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Ross. Eh, cuéntame en estos momentos eh, cuál ha sido el primer punto del orden del día para este pleno. Sí, bueno, pues eh, bueno, el pleno comenzó pasadas las nueve de la mañana y actualmente se encuentra en el debate del expediente de modificación en fase de resolución de alegaciones y de aprobación definitiva de las ordenanzas fiscales reguladoras de los impuestos tasas y precios públicos. Ya están tanto la concejala de gestión tributaria, Patricia Maciá, como los tres portavoces de la oposición. Están debatiendo estos expedientes de modificación. En su presentación, Patricia ha señalado que se habían presentado varias alegaciones a los impuestos, tasas y precios públicos. De los tres grupos de la oposición, el PP ha sido el único que ha presentado alegaciones pero el equipo de gobierno las ha desestimado por no estar fundamentadas en derecho. Desde la oposición han criticado esta postura del equipo de gobierno. Desde Vox han señalado que están a favor de las alegaciones y en contra de una subida indiscriminada de impuestos, tasas y precios públicos, una subida que no es justificada. Desde Ciudadanos también se han mostrado en contra de esta subida y han señalado que estas ordenanzas, No están trabajadas y han dicho que lo que quiere el equipo de gobierno es gastar más y que nosotros los ilicitamos y los ilicitanos gastemos más. Y desde el Partido Popular pues, han criticado que desde el equipo de gobierno hayan intentado desestimar esas alegaciones simplemente porque no están fundamentadas en derecho. Y los tres grupos de la oposición ya han dejado claro que, bueno, que votaran en contra de este expediente de modificación y también de los presupuestos, bueno, pues por estar en contra de esa subida que ya anunció el equipo de Gobierno el pasado mes de octubre de los impuestos, tasas y precios públicos. Eh, en pocos minutos bueno, pues ya comenzará ese debate de los presupuestos del año 2020 en este pleno, que es el más importante del año. Pues muchísimas gracias, Marga, por hacernos este resumen de cómo ha comenzado la sesión plenaria. Una última pregunta. ¿El salón de plenos está lleno de público? Pues sí, sí que hay gente en el salón de plenos. Además, eh, también están alumnos del Grado Superior de Administración y Finanzas del Instituto Sixto Marco. Así que, bueno, a pesar de la hora, las nueve de la mañana, que no es el horario habitual, bueno, pues sí que hay gente en el salón de plenos lo que demuestra que sí que interesa a la ciudadanía este pleno, como tú has dicho, el más importante del año, ya que se aprobarán los presupuestos de 2020. Gracias, Marga. Continuaremos contigo en la segunda hora de este, de este programa, La Glorieta, en la ronda de noticias, para ver cómo se desarrolla ese debate plenario, porque en estos momentos se están debatiendo las eh, ordenanzas fiscales. Muchas gracias. Muy bien, un saludo. Bien, pues con Marga García comenzamos eh, precisamente la tertulia política. Tenemos con nosotros a representantes, no pueden ser representantes de los grupos municipales porque están todos en el pleno, pero eh, sí tenemos a los representantes de los partidos políticos con representación municipal. Con nosotros se encuentra el eh, vicepresidente de Nuevas Generaciones en Elche, él es José Claudio Gilaver. Muy buenos días, José Claudio. Hola, muy buenos días. Y le acompaña también, eh, por parte de Compromís, eh, Jorge Villar, asesor del Grupo Municipal de Compromís en el Ayuntamiento. Muy buenos días. Buenos días. Y teníamos previsto también a representantes de otros grupos políticos, pero no ha podido ser. Así que con Jorge y con José Claudio comenzamos este debate, esta tertulia política eh, PP y Compromís. José Claudio, lo has escuchado, el eh, Grupo Municipal del Partido Popular se ha quedado solo. A la hora de presentar las alegaciones a las ordenanzas fiscales, un documento importantísimo porque dependía, a ustedes, todos los grupos de la oposición, Ciudadanos y Vox, también decían que iban a votar en contra porque contemplaban una subida de impuestos al equipo de gobierno. ¿Por qué el Partido Popular se ha quedado tan solo a la hora de alegar este documento? Eh, nosotros, en, en nuestra faceta ¿no? de, de liderar la oposición, siempre vamos a, a luchar por los intereses de, de todos los solicitanos. Ya llevaron en, en el pleno, eh, bueno, hace varios plenos llevaron a cabo la, la subida, ¿no? de precios públicos tasas y, y impuestos y, y otra medida legal que, que nos da el derecho es presentar alegaciones y en eso hemos trabajado presentar alegaciones pero como como veis una vez más el, el rodillo socialista que ni siquiera se, se para no a estudiar ni a escuchar a, a la oposición pues va a votar en lo va a, las ha denegado no y, y va a tirar para adelante con esa subida indiscriminada de impuestos Supongo que desde el equipo de gobierno siempre se ha dicho que no es una subida indiscriminada. Incluso no quieren hablar de un incremento de los impuestos. Ellos dicen actualización. Jorge Villar, actualización no es para ustedes. ¿Qué es para ustedes? Actualizar, bueno, actualizar los es actualizar, actualizar los precios públicos. Es actualizar los precios públicos que han estado sin actualizar <risa> o sin subir, como lo queráis determinar, en los últimos años. Y que la realidad es que ese, ese dinero no se sube aleatoriamente. O sea, se sube porque se actualiza a la realidad económica del momento y es necesario tener esos ingresos para poder ofrecer mejores servicios a todos los ciudadanos. No es un dinero que se suba por gusto. De todas maneras, en la inmensa mayoría de los casos, además hay que tener en cuenta que eso de subida de impuestos suena muy duro pero son precios públicos que muchas veces es, yo qué sé, el alquiler de, del escorchador, ¿no? que es algo súper ocasional, que a lo mejor lo va a alquilar una empresa en un momento dado sí, y que esa también, subida no es... Eh, hablamos también del IBI, hablamos también del impuesto de vehículos, hablamos también de las escuelas infantiles, hablamos IBI. también del agua. Eh, es que claro, si vas sumando, esto es la mentira eh, que muchas veces la, la quieren repetir y quieren hacer la verdad, y no. A ver, actualizar no se ha actualizado. Si se actualizara el IPC, el IPC estaba en el 0,3% entonces no se hubiera subido un 1,5. Entonces, esa, esa subida del 1,5 actualizando al IPC, ¿de dónde sale? Es una medida arbitraria, ¿no? eh, indiscriminada, que no está fundamentada en base alguna. Eso es la primera. Cuando hablan, van a ser solo unos euros. Vamos a ver, no son 3 euros solo el, el recibo del de IBI. Ojalá que pagáramos solo el IBI y el resto de impuestos no. Pero es que si haces una suma de todo lo que tiene que pagar una familia media ¿no? de 4 de, de cuatro, de, de cuatro miembros, de 5... Sus hijos van a las escuelas infantiles, van a, a las piscinas municipales, que por, por bañarse la, en las piscinas municipales ha subido el precio también. Sí, pero es bueno, que, son subidas que, que todos entendemos que sí, son... Eh, pero que, es que tú hombre, pero cuando haces la relación, a final de año de lo que tú pagas de esa subida de impuestos, sale que va a estar entre 300 y 400 euros de más. Claro, es que no nos tenemos que fijar únicamente lo que sube el, el recibo del IBI, tienes que fijarte con lo que sube también el impuesto, de, el impuesto de vehículos porque, bueno, una familia media a lo mejor puede tener un coche y, y una moto, ¿no?, o la moto para, para el niño, eh, eh, las instalaciones deportivas a las que acude, lo que estábamos hablando, las escuelas infantiles, es que, es que hasta morirse sale caro, es que hasta morirse ha subido el precio de morir, es que el nicho ha subido el precio... Es que entonces lo que estamos hablando, no, aquí la auténtica verdad es que el Partido Socialista de la mano de compromiso ha subido los impuestos de manera indiscriminada a todos los elicitanos, a las puertas de una recesión económica. Y eso son lo que dicen todos los analistas económicos. Ahora, no puede venir Carlos González diciendo que la situación económica eh, eh, es mala. Bueno, mala no, dice que Que es momento de, de, de subir los impuestos ¿no? para, para recuperar servicios. Vamos a ver, estamos en una situación, porque es así, de, que la economía del ayuntamiento está sanada por la gran labor que han hecho los últimos años los, los concejales de, de, de Hacienda. La Tur, eh, Ana David... Entonces, eh, seamos comprensivos y, y, y siempre, ¿no? Y lo que es la, la ideología y el mantra del Partido Popular es que el dinero de, de los ilicitanos y de los españoles donde mejor va a estar es en, lo, en, los, es en el bolsillo. No hagamos... Porque esto no tiene otro nombre que un, que un robo a, a mano armada que se está llevando a cabo a, a los ilicitanos. Bueno, nosotros preferimos hacer esa actualización de precios y luego a dar un millón de euros, poner en disposición de ayudas para, para el IBI para las familias. Repito, que, no es una que actualización, que subida. Más, más lo necesitan. Entonces, al final, eh, consideramos que efectivamente, en, y en un momento de... de ...de crisis, si lo quieres llamar así... Eh, ...también lo que hay que hacer es reforzar... ...precisamente los servicios sociales... ...porque donde más van a estar afectadas... Eh, ...las personas más... más eh, ...de clases... ...menos, menos pudientes... O, ...o con una economía más restringida... ...son los que más van a sufrir los efectos de la crisis... ...como ya hemos visto en la anterior crisis... ...que la, las clases más adineradas... ...no han tenido, no han sufrido ese, ese problema... ...sino que incluso han crecido, ¿no? ...algunas fortunas, entonces... Eh, ...creo que reforzar los servicios sociales... No es para nada algo eh, nadie, Es banal. que el Partido, el Partido Popular no se niega a que se refuercen lo, los, los servicios sociales. Pero, pero es que el, que el falta discurso, falta, el discurso de, de la izquierda no siempre es eh, detrimento de, de, de los servicios sociales para que bajen los impuestos. No, no es necesario. Si es que el año pasado devolvimos 3 millones de euros a los bancos porque no, no, no ejecutaron ustedes la, las inversiones que se habían comprometido. 3 millones de euros que ahora mismo... Eh, se pueden haber destinado en servicios, en inversiones, que no están. Entonces, haga la cuenta, si no hubiéramos eh, destinado esos 3 millones de euros, como aquel que dice, si podríamos habernos ahorrado esa, esa subida de impuestos. Pero de todas maneras, devolver el dinero a los bancos tampoco es, no es, no es equivalente a tirarlo a la basura, es, es devolver dinero que había de una deuda y que por lo tanto... Oye, que me gusta que, dinero... que, un, que, un, que un representante de compromiso diga esto, pagar a los bancos no está mal. Me gusta porque además es claro el que... primero que he escuchado que ha dicho que pagar a los bancos eh, no está mal eh, para amortizar deuda, que es que amortizar deuda no viene otra, otra cosa de la irresponsabilidad a la hora de gestionar del señor González, que es que no bueno, es, no es otra cosa. Que es la, la, la irresponsable forma de, de gestionar del señor González que ha hecho que de manera anticipada eh, todos los elicitanos tengan que pagar 3 millones de euros a los bancos. Eso, eso, eso que un gestor político se te sienta orgulloso de eso, yo ¿qué quieres que te diga? Pero vamos, no lo veo correcto ni, ni adecuado. Vamos a hablar, evidentemente en estos momentos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento se está produciendo este mismo debate que ustedes están escuchando en la tertulia política. La oposición está criticando desmesuradamente al equipo de gobierno por haber incrementado esos impuestos, precios y tasas públicas para 2020 y el equipo de gobierno está justificando de alguna forma pues ese incremento que llaman actualización para eh, considerar que hay que aumentar los ingresos para eh, poder aumentar las Pues vamos a hablar precisamente del contenido de este presupuesto de 2020 porque son unas cuentas municipales que ya han pasado por el Consejo Social, han pasado por la Federación de Asociaciones de Vecinos y no les han puesto reparos porque estamos hablando de unos presupuestos que tienen un capítulo muy abultado en inversión pública, más de 30 millones de euros y nos, cogemos, nos acogemos a todo el presupuesto consolidado. ¿Cómo ven ustedes los presupuestos desde el Partido Popular? Nosotros ya, eh, de entrada, ya, ya lo decimos, vamos a votar en contra. Y vamos a votar en contra en la base de dos premisas. La primera, la que hemos comentado, se apoya en una subida indiscriminada de, de impuestos, precios y, y tasas públicas. Y, en segundo lugar, son unos presupuestos irreales. Es que esa, esa es la, la mayor y lo más grave que tenemos. Esos son unos presupuestos irreales. ¿Por qué son unos presupuestos irreales? En primer lugar... Porque el nivel de ejecución que se ve de, de, de, de presupuestos anteriores, comparado con este, es que vamos en el mismo camino. Vamos en el mismo camino. Hay partidas presupuestarias que llevamos arrastrando casi cuatro años. O sea, peatonización de la corredora, 700.000 euros. Cuatro años que sí hay, cuando la peatonización de la corredora ya está dentro de un contrato. Pero bueno, la contemplamos ahí. No pasa nada. Siguiente, centros socioculturales. En las pedanías, 400.000 euros. Ahora bajan a 300.000 euros porque 400.000 euros el año pasado, ahora 300.000 euros, siguen sin hacerse. Son tantas y tantas cosas, son tantas mentiras que hay en ese presupuesto, pues que al final el Partido Popular lo que tiene que decir es, es, es no. Y, y ojalá que pudiéramos dar nuestro voto a favor, porque además nos ofrecimos. Nos ofrecimos a, a sentarnos y a trabajar en elaborar un presupuesto. Sobre la premisa de la baja de impuestos, sí, pero lo que no podemos permitir tampoco es que el Partido Socialista llame al, partido de, de, al líder del partido de la oposición, ¿no? a Pablo Ruz y a, y, al, y a todos los concejales, a tener una reunión de ellos para que nosotros presentáramos nuestras propuestas cuando no tenemos los presupuestos. Eso que no nos podemos sentar ahí y hacer un brindis al sol, decir, bueno, queremos esto, esto y esto, si no sabemos los presupuestos cuáles son. Pero ahora se les ha entregado desde el pasado, mes, eh, perdón, desde el pasado lunes, Eso tienen es. ustedes los presupuestos y por qué no han presentado propuestas o enmiendas. No, es que estamos en la, en, la, en la fase de estudio, pero es que nos parece tanto en lo que se tiene que trabajar, que además nuestro portavoz hoy en el, en el, en el ayuntamiento, ¿no? Pablo Ruz, lo va a explicar, y va a explicar los cinco motivos por los cuales el, el Partido Popular tiene que votar en contra de ese presupuesto. Y dos son los motivos los que he dado yo ya aquí, dos de esos cinco, ¿no? En primer lugar, que se basa en una subida indiscriminada de impuestos a los que no vamos a, a apoyar de, de ninguna manera y sobre todo porque estamos hablando de un presupuesto que es irreal. Es un presupuesto irreal, uh -huh. o sea, la gente tiene que saberlo. O sea, ahora venderán que son 30 millones de euros en inversiones, pero es que ha habido modificaciones presupuestarias anteriormente que no se han llevado a cabo ninguna. Lo único que quiere el Partido Socialista y Compromiso es tener un día tras otro un titular en la prensa diciendo y anunciando, pero luego se queda todo en el olvido. Y eso es lo que tienen que saber los huelguistas. Y estamos y, y nos da y nos da pena, ¿no? De al final ver hoy en el pleno que lo que tiene montado el señor alcalde en el pleno no es otra cosa que una obra de teatro vale para tener mañana el titular del Partido Socialista ha aprobado los presupuestos, pero ya decimos aquí, estos presupuestos son dañinos para la ciudadanía. Jorge Villar, ¿cómo defiende desde Compromiso estos presupuestos? Bueno, yo creo que son unos presupuestos que apuestan por un Elche muchísimo más verde, muchísimo más justo y muchísimo más dinámico hay una inversión, una subida en las, en las inversiones, en los presupuestos en movilidad sostenible, en eficiencia energética, que, que todo alrededor del, de la emergencia climática, que creo que, que cualquier persona se su un juicio, no puede, no puede negar, en la que, que, que estamos, ¿no? totalmente inmersos. Hay inversiones eh, también en, en, en todas las partidas de bienestar social que, que crecen, especialmente en, por ejemplo, más destacable la de la lucha contra la violencia de género, que también es una realidad que creo que es innegable que, que tenemos que, que atacar desde todos los frentes que, que podamos y desde todas las instituciones que podamos. Y luego hay un aumento también en una parte más dinámica de, de Elche, tanto desde el punto de vista, por ejemplo, comercial, en el cual sube eh, muchísimo, ¿no? creo que más del doble la, la inversión que se va a realizar, como también, por ejemplo, para ciertos eventos que van a ocurrir, que son, creo, muy importantes para la ciudad, como el aniversario del, del Gran Teatre, ¿no?, Y, esa, y la remodelación también del, del, del Gran Teatre, de las instalaciones del Gran Teatre o de la rotonda del Parque Municipal, que es una instalación genial que tiene, que tiene Elche y que, y que tenemos que, que hacer esa inversión para, para optimizarla y poder utilizarla al, al nivel que merece. Entonces eso, yo creo que esa conjunción de, de, de, de propuestas que incluye ese, ese presupuesto hace que avancemos hacia una ciudad más verde, que es lo que queremos todos, creo que todos los grupos políticos, o casi todos, ¿no? queremos eh, avanzar hacia ese, hacia ese universo del Elche 2030 de la, de la capitalidad verde, que creo que todos estamos, eh, o la inmensa mayoría estamos totalmente de acuerdo en que es el futuro al que nos debemos dirigir. Y por supuesto, más social y por supuesto también una ciudad dinámica, porque no hay que olvidar que a nivel comercial y a nivel cultural, eh, Elche tiene que ser el referente que merece ser. Pero eh, si es que el problema luego. Me ha llamado la atención una cosa: 2020 va a ser el año de la remodelación de los espacios culturales emblemáticos de la ciudad, como la Rotonda del Parque Municipal y el Gran Templo. Está Tadre. metido en la partida, en las partidas. Pero ¿qué, ¿qué contemplan? ¿Mejorar o ampliar? No, yo creo que es mejorar, actualizar el. Pues, bueno, no sé si habéis estado en la rotonda del parque, pero bueno, las las instalaciones que hay, pues son unas Deja instalaciones mucho de eres, que ya, están muy, muy, muchísimo, muy abandonadas. No, no la rotonda, pero sí el parque municipal, claro, el restaurante. No, bueno, yo hablo de la sí, del espacio escénico, espacio. ¿no? De, la, de lo que es la rotonda y lo, donde están, digamos, los camerinos y, la, y las las instalaciones que hay detrás. Todas las instalaciones, pues tienen que Que actualizarse que porque son las instalaciones a las cuales eh, ya se les da vida, pero se les podría dar mucha más vida y de, no tiene sentido que estén desactualizadas. Pero es lo que dice el Partido Popular, no se creen que vayan a... porque ustedes siempre han tachado al equipo de gobierno como el equipo de gobierno de los anuncios, pero hay pocos hechos. Bueno, vamos, vamos a terminar que... el año con una tramitación del 90% de las inversiones financieramente sostenibles. Esos son casi 17 millones de euros que se van a tramitar y que las obras empezarán en 2020, pero ¿Y se Pero liberales... muy ¿De inversiones reales? De las inversiones financieramente sostenibles millones de euros a, a no a este, hay. A este doble engaño, ¿no? No hay un a la referente ciudadanía. anterior, ¿eh? Están las inversiones financieramente sostenibles, que en el caso de que no se presupuesten va a tener que devolverse o amortizar deuda, tiene que ir destinados a amortizar deuda, pero hay de las inversiones reales. ¿Dónde están las modificaciones presupuestarias que se llevaron a cabo el año pasado, ¿no? en enero y en abril? ¿Qué, qué, qué nivel de ejecución tienen? Vamos cero, cero. Ese es, que ese, ese es el, mejor, eh, el mejor ejemplo del trabajo de este equipo de gobierno. ¿Dónde está el nivel de ejecución de las inversiones reales? ¿Dónde uh -huh. está? No existe. Es que no existe. ¿Y, y, y, y, y compromiso en miembro de, de, de gobierno? Aquí no nos podemos lavar las manos diciendo, no, esto es del SOE o, o esto es Carlos González. No, no, no, aquí eh, Compromís y Partido Socialista son los miembros del gobierno. Y han sido durante la anterior legislatura y donde, y donde está. Aquí no se puede lavar las manos uno. ¿Y esta es vuestra carta de presentación? Y vuestra carta de presentación es que el nivel de ejecución es del 14%. Eh, yo creo que, que aquí lo, los, los oyentes que nos estén escuchando, ¿no? Eh, si él está en, en su trabajo... Si a su jefe a, a final de año tiene que presentar un 100% de ejecución, eh, como vaya con un 14%, yo creo que su jefe ya está eh, estudiando a ver si continúa o no continúa en el puesto de trabajo. Aquí bueno. lo que no nos podemos hacer es no sentirnos. Es que no hay ni remordimiento por tener un 14% de nivel de ejecución presupuestaria. Si es que a mí se me caería la cara de vergüenza de ir al ayuntamiento con ese nivel de ejecución, pero ¿dónde está el trabajo? ¿Dónde el está trabajo, El trabajo muchas veces no es cuestión de únicamente de trabajo, es, es cuestión de posibilidad y también es, es cierto que los, Entonces, los trámites... En Entonces, ayuntamiento... ¿para qué con todo el apoyo de la oposición, con, que, que tiene el apoyo de todos los miembros de la corporación municipal, se aprueban modificaciones eh, presupuestarias y no se llevan a cabo? ¿Cuál es la justificación? Es que, es que no llegamos, o sea, nuestro, nuestro, nuestra, nuestra cabeza no llega a entender por qué no se llevan a cabo, por qué nos hacen... Votar a favor de unas modificaciones presupuestarias que van a revertir en la mejoría de los ciudadanos y luego no se llevan a cabo. Si es que no hay justificación. Bueno, no hay justificación eh, alguna. Evidentemente, las la limitaciones que marcan las leyes estatales a la hora de, de los equipos eh, de funcionarios que ahora podemos tener o no... Al, a, a, al bueno, ahora ya al tema de los quieres, técnicos... Si quieres, lo obviamos, es, no, existe, no, existe no, no, no. no eh, sí, totalmente. Claro, eh, tenemos es que es unos maravillosos técnicos municipales, pero también hay otras medidas como se puede hacer es externalizar. Podemos externalizar la redacción de proyectos. Oye, eso serviría para quitar ese embudo que tiene el ayuntamiento del Che y que hubiera una colaboración público-privada ¿no? entre técnicos municipales y entre empresas externas que sirvieran para canalizar y sacar adelante todo ese tipo de, de, de trabajo. ¿Por qué no se hace? Pues es algo eh, que. Eso, eso, eso, eso, lo que tú has contestado, mm -hmm. el silencio, ¿no? ¿no? No tienen respuesta, no hay. No, ¿Por qué no saben? No quieren y no saben gestionar el dinero de todos los ilicitados. Y es una lástima porque estamos perdiendo todos millones de oportunidades de ver esta ciudad seguir avanzando y de poder avanzar realmente. Bueno, es que a veces las cosas llevan su tiempo y a veces hacer las cosas a lo mejor excesivamente rápido luego provocan que se estanquen, ¿no? Como os ha pasado en Yo te compraría, las... Yo te compraría, te, compraría, te, te compraría ese argumento si llevarais un año gobernando. Pero es que lleváis cinco años gobernando. Uh -huh. O sea, creo que tiempo ha habido ahora sí llevamos diez años gobernando la, porque la gente ha vuelto a confiar en nosotros no eso que decías del jefe que igual estaba pensando en despedir pues el jefe dijo no, que, no. que renovaba el contrato el, el, el, el, el, el, el, hombre no te lo digo de verdad y hay que pero no, hay que no, explicarle sí, a la ciudadanía hay que explicarle a la ciudadanía de manera muy muy efectiva y muy real cuál es la situación del ayuntamiento de Elche oye y, y a lo mejor es que ahora se dan cuenta porque es que esto es que no se había visto Bueno, esta de por parte del equipo de gobierno. Claudio, eh, como te estoy escuchando con esa contundencia, eh, sabéis seguro que el nivel de ejecución es del 14%. Te lo digo porque ayer el líder de los populares se quejaba amargamente de que el equipo de gobierno os oculta información y no os da eh, los expedientes que solicitáis. Eh, el pasado pleno... Ha ah, pasado pleno, eh, la señora Patricia Macía, concejal de, de Hacienda, dijo que era el 14%, pero en esa labor que llevan de manera tan perfecta, ¿no? ojalá que, que, que de igual manera que ocultan información, a la oposición trabajaran, oye, esto sería una, una maravilla, la ciudad de Elche sería una, una auténtica maravilla, pero en esa labor de oscurantismo, de dejar de... de de impedir la labor de fiscalización que, que lleva a cabo el Partido Popular como partido de la oposición, no se nos remiten todos los informes que solicitamos, no se nos remite información, y es que el señor González eh, hace y deshace lo que quiere en el Ayuntamiento del Che, y quiere impedir que el Partido Popular lleve a cabo esta labor de fiscalización, y ojo que es que lo que solicitamos nosotros es que estamos amparados por la ley de bases del régimen local estamos amparados por el ROF, y estamos amparados por la Constitución. ¿Qué habéis solicitado? Hemos solicitado eh, mogollón, bueno, muchísimos in, in, informes. Hablamos, de, de, por ejemplo, del nivel de, de ejecución de las inversiones financieramente sostenibles, que no lo teníamos. Eh, hablamos de, del contrato de, con, de, de la palmera. Eh, hablamos también de la situación que se encuentra el Parmelar con, con el tema del, del picudo. Hablamos, eh, bueno, hablamos también de la comisión de, de, de estudio de, de las pedanías que el alcalde eh, mencionó de manera reiterada en el, en el pleno sobre el debate del estado de la ciudad. Hablábamos sobre el plan de emergencias que tenía el ayuntamiento de Elche con el tema de la gota fría, que no, que no, no se nos ha comunicado. La limpieza de barrancos que tampoco se nos había comunicado. Eh, la plaga de mosquitos, el plan que tiene de la lucha contra los mosquitos que tampoco se nos había comunicado y así infinidad de cosas, o sea que son propuestas, que son reivindicaciones o que son preguntas que nos hace la ciudadanía que pasan por el grupo incluso ya de nuestro propio trabajo que queremos saber para llevar a cabo el mejor funcionamiento. Hablamos también del mercado central, hablamos también del informe de, de cuatro casas también que no se nos ha remitido, o sea, es que son tantas cosas que hemos solicitado y son tantas cosas que nos está negando a, a la oposición. ¿Cómo piensa el alcalde y luego se le llena la boca diciendo en los plenos que no hay oposición? Suficiente estamos haciendo si no se nos está negando de tal manera toda la información de este ayuntamiento. Suficiente estamos haciendo. El compromiso siempre ha abanderado la política de la transparencia. Sí, por supuesto, eh... pero hay, hay, hay cosas como un, un, un informe jurídico que, que está elaborando un, un despacho de abogados en medio de un litigio que está abierto, y, evidentemente... No se puede eh, publicar, ¿no?, en los medios ojo, abiertos ojo, ojo, para... Ojo, no, no, no, no, no, no. Bueno, es ni que entregar esto, para no, a y a otros a allí. A un concejal porque, no, no se le también... puede negar el derecho al acceso a la información. A un concejal a ver, a ver, no. Otra ver, cosa sí. ya será la responsabilidad es que luego tenga que asumir un concejal por hacer público una información que es privada del Ayuntamiento del Che. Pero es que un concejal es miembro de la corporación, de igual manera que es un alcalde o que es eh, Patricia Maciá o que es Ramón Abad. Es lo mismo, lo mismo. Nosotros creo que no se puede. No se y aquellos que, que llevan no la bandera advertido... de la participación, de la renovación, de la democracia, ¿Sí? están negando de manera sistemática toda la información a los miembros de la oposición. Bueno, toda la información. Nosotros hemos ejercido una, una labor en transparencia. De hecho, yo estaba en la en la Concejalía de Transparencia en la anterior legislatura, y hemos hecho lo que pedía la ley y muchas cosas más que no pedía la ley, y pusimos en marcha. ¿No? Eh, de transparencia, por ejemplo, en, a nivel de las contrataciones de comunicación, nunca jamás había hecho lo que nosotros, lo que nosotros habíamos hecho, que es directamente poner en abierto las ofertas para que cualquiera pudiera presentarse y luego en el mismo sitio decíamos a quién se la había adjudicado y por qué presupuesto. Eso no se había hecho nunca. Eso no nos obligaba la ley a hacerlo, y lo hicimos. El, a nivel de, de presentar todos los, los, los currículum, todos los sueldos públicos, como sí que nos pedía la ley, lo hicimos en un tiempo récord, porque es verdad sí, que, es sí, que... Sí, por sí, la sí pero, pero si el Partido, Popular no está, la, el, Partido Popular, el Partido Popular no está negando eso. O sea, si, con pero, un nivel eh, de, no de transparencia debíamos, No debíamos, alta. No, no, no, debíamos la atención, la atención es que, atención es no, que, no, que no al Partido Popular... Que... No, no. Negar no se puede negar. No, en los no, ratios es salimos el, el, arriba del todo. No, arriba del todo. La información que se, no se le está dando, la información requerida a la oposición, eso es una auténtica verdad. Y ahí no hay nadie que lo rebata. Y nosotros tenemos los registros de entrada, en las fechas, en los que hay documentos que solicitamos de hace más de tres meses, cuando la ley te dice que tienes cinco días para contestar a la oposición. Pues y llevamos sí, claro. más de tres meses denunciando que no se nos da, de, que no se nos da acceso a la información. Pero, pero una persona de verdad piensa que se puede trabajar bien si no tienes derecho a la información? A mí me parece alucinante que seáis vosotros los que nos estáis diciendo de... Nos estoy dando intentando Pero... las lecciones de transparencia. O sea, con... con, con con todo lo que ha habido detrás y con todo ya, lo que ya hemos estamos. hecho con, nosotros. Con, con, con, no, por claro. favor, miremos al futuro, miremos al presente. Mira, no, no, yo te lo voy a decir. Yo no soy Bárcenas, ni Pablo Ruiz es Bárcenas, ni Rajoy, ni, ni, ni nadie de, de todas estas personas que compromiso y el Partido Socialista siempre hace referencia. Estamos hablando con Pablo Ruiz y en este caso conmigo estamos hablando con Claudio Aguilabert. Y uh -huh. este señor no se ha llevado la mano. Y este señor cuando está desempeñando su trabajo en el grupo municipal, lo que le gusta ¿no? es tener toda la información. ¿Para qué? Para que luego cuando vayamos a un pleno, cuando vayamos a una rueda de prensa, tener toda la información sobre la, sí, sobre la mesa y tener nuestros argumentos, y que sean argumentos fundados en derecho. Lo que no se puede hacer, y repito, es de manera arbitraria, de manera, trabajando con el oscurantismo, con la opacidad, no permitir a la, a la, a la, a la oposición darle la información. Cuando es un derecho recogido en la Constitución Española, en el artículo 23.2, y le invito a todos los ciudadanos ahora a recogerlo y a verlo. Bueno, yo creo que el tejido asociativo y empresarial de Elche eh, tiene claro Que, que en estos años la transparencia ha sido eh, total, si no podemos decir total, desde luego que ha sufrido un avance brutal frente a lo que, a lo que teníamos. Entonces quiero decir, por supuesto, respeto tu, tu opinión y tu punto de vista, no, pues, pero, pero creo, que, creo que no hay color y creo que está bastante claro el, cómo trabajamos en, José, en este equipo de gobierno. José Claudio. Es otra de las razones que va a esgrimir Pablo Ruz en el pleno de hoy el que se les haya ocultado información eh, para no votar a favor de los presupuestos. Es que, es que los presupuestos, un, un, una corporación no, un equipo de gobierno que se presenta a la ciudadanía como la participación, como la regeneración, como que quiere escuchar a, a, a todas las partes, lo que no puede hacer es eh, sentarse con la oposición un día antes de llevar los presupuestos para aprobarse la Junta de Gobierno local. ¿Pero ¿cómo, puedes cómo se puede trabajar así? ¿Cómo puedes trabajar tú presentando unos presupuestos y decir, bueno, siéntate aquí y dime qué quieres que meta en, en estos presupuestos? Oye, pero, seamos, pero seamos, es seamos, seamos, no, seamos serios. Yo no puedo trabajar si no tengo unos presupuestos delante y una partida… ¿Nada? ¿El ¿Expediente? No, nada, nada, nada. ¿Cómo que nada? Nos invitaron a, a sentarnos en, no, la, en pero la... eso fue el, el día antes de la Junta de Gobierno. Eso es. Pero el lunes siguiente a la Junta de Gobierno se os entregó por correo el bueno, expediente. Bueno, el, el, el, el borrador, sí. Un borrador, ¿no? <coughs> Perdón. Se os ha entregado el borrador con todas Exacto. las partidas presupuestadas en detalle. Eso es. Vale, Entonces... ¿habéis tenido tiempo de estudiar eh, el detalle del eh, claro, presupuesto de 2020? Eh, eh, ¿Y qué os parece? Ya sé que me has dicho a, gra a grosso modo que es irreversible. Real. ¿Pero qué partidas son las que os chirrían o no? Hombre, a, mí, a mí partidas ¿no? que se llevan arrastrando durante cuatro años y que se vuelven a poner, oye, hagamos eh, bien las cosas y, y si sabes que esa, esa partida no se va a poder ejecutar por X motivos, por lo que sea, vamos a destinar ese dinero ¿no? a otras partidas que a lo mejor sí que, se, sí que se pueden llevar a cabo de manera mucho más eficaz llevamos eh, tres años, cuatro años, ¿no? Poniendo, por ejemplo, la partida de la peatonalización de la, de la corredora, ¿no? Que son casi un millón de euros. Uh -huh. Si no se vaya, ¿por qué se, se pone esa partida? Luego hablamos de otra cosa. Dice eh, el Partido Socialista, Carlos, Carlos González, que tiene un plan B, ¿no? Para el mercado central. Oye, pues eso se tiene que recoger en los presupuestos. ¿Y se recoge? No se recoge. Entonces, estamos hablando, es que siempre vamos a lo mismo, a los anuncios, claro. a la irrealidad. ¿Y se contempla algo de, sobre la contrata de limpieza, el incremento? Porque se va a tener que adjudicar en 2020. Claro, es que esa, esa es otra cosa, ¿no? El, el tema de, de la contrata de basura. Yo siempre, cuando he tenido oportunidad, siempre lo he dicho. Es una, es una contrata, en primer lugar, que nace caduca. ¿Vale? Nace caduca. ¿Por qué? Por lo que los requisitos que establece la Unión Europea, que ya ha establecido, aunque sea de manera voluntaria la comunidad valenciana, ¿no? De que se tiene que ir de manera, de manera progresiva a la eliminación del, del contenedor ¿no? y a la recogida de nuevo del puerta a puerta, ¿no? Esto, esta contrata no, no, no, lo, no lo contempla, sino todo lo contrario, incrementa el número de contenedores eh, en, el espacio, en el espacio público. Pues bueno, al final, ¿qué es lo que tenemos? Unos presupuestos que no contemplan la realidad en este caso tampoco de la contrata de basura ¿no? y así podemos analizarlo uno por uno el tema de el, que lo hemos comentado antes de los centros socioculturales los centros socioculturales el año pasado si van destinados 400.000 euros este año van destinados 300.000 euros ¿justificación? ¿Cuál es? son 100.000 euros ¿por qué el año pasado hacer o redactar unos, unos, unos centros socioculturales costaba 400.000 euros y ahora cuestan 300.000 euros? estoy seguro de que no van a tener justificación. ¿No van a tener justificación? Bueno, ya veremos cómo en 2020 tenemos un montón de obras funcionando y en marcha. Ojalá, ojalá. No os sufráis, no os no, sufráis, lo a lo ver. Digo, que a y y lo decimos de verdad, si es que al final, eh, nosotros nos alegraríamos, porque sería bueno para la ciudad. Me o sea, espero, es que nosotros claro estamos que sí. aquí defendiendo los intereses de la ciudad de Elche y defendiendo los intereses de los solicitanos. Como nosotros. Yeah. Bueno, no, no eh, crees. Eh, sí, no, entonces no crees, yo, yo te diría, eh, entonces Soy contestaría, entonces, no, entonces contestaría, trabajen, saquen adelante todas esas modificaciones presupuestarias, todos esos proyectos, todas esas inversiones y anuncios y anuncios que han tenido los medios de comunicación que no se han visto. Bueno, pues durante todo este, lo, lo este vamos año. Vamos a ver, un 90% de las inversiones financieramente sostenibles lo vamos a ver antes de terminar el 2019. Pues nosotros estaremos pendientes de ver si realmente cumple el equipo de gobierno todos los deberes que se han puesto en estos presupuestos de 2020, que son ambiciosos y que quedarán aprobados en el Pleno de hoy, porque con independencia de las críticas de la oposición, PSOE y Compromís suman la mayoría absoluta. Muchas gracias, José, Jorge Villar, eh, asesor del Grupo Municipal de Compromís, por asistir a esta tertulia política. Imagínate. Y gracias a José Claudio Vilaver, representante del Partido Popular, por estar también en la tertulia política. Muchas gracias. Tele Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. Llega una ola de frío en toda la península, con temperaturas bajo cero y fuertes rachas de viento e intensas nevadas. En resumen, hoy será un día bonito. ¿Qué más da el tiempo que haga cuando conduces un sub de Skoda? Llévate ahora un Camick desde 14.900 euros para que cualquier día sea un día bonito. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda en Elche Serra Import y en Alicante Remeicar Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Auto.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 La Glorieta con Rosmar y Alonso Y después de la tertulia política vamos a cerrar el bloque de las secciones musicales que dedicamos siempre o a los clásicos de jazz o al cine o también a la poesía Pues bien, con la sección dedicada a la música actual vamos a rescatar a Loquillo al cantante Loquillo Les presentamos el último clásico que es así como se ha definido Loquillo en su último trabajo 1.4 Teleelge Radio Marca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 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan cinco minutos de las diez de la mañana y tenemos que dar la bienvenida también a los telespectadores que nos siguen a partir de las diez aquí en Teleelche. En Radio Marca en el 101.4, a través de la señal de Teleelche... ...a los telespectadores eh, les damos la bienvenida... ...que nos siguen a partir de las 10 de la mañana... ...aquí en el programa La Glorieta. Nosotros continuamos y vamos a hablar... ...de la Junta Mayor de la Semana Santa de Elche... ...porque con tiempo suficiente... ...se reunió y acordó por unanimidad... ...elegir a Álvaro Antón... ...como pregonero de la Semana Santa... ...del próximo año. Álvaro Antón es doctor en Derecho Financiero... ...y Tributario, licenciado en Derecho y Periodismo... ...y actualmente es profesor y secretario académico del Centro de la Universidad Cardenal Herrera Ceu aquí en Elche. Además es costalero de la esperanza, flagelación y gloria y miembro de la Hermandad del Cristo del Amor. El 28 de marzo será el pregón en el Gran Teatro y el Colegio de Abogados, además, será la entidad abanderada en la Semana Santa de 2020. Pues bien, para hablar precisamente de esta designación tenemos con nosotros a quien será el pregonero de 2020 de la Semana Santa de Elche, Álvaro Antón, aquí en los estudios de tele en Radio Marca. Bienvenido, Álvaro. Muchas gracias. Eh, Álvaro, eh, nos gustaría que nos dijera qué supone esta designación para usted. Bueno, pues es es un es un honor es un honor y una responsabilidad así lo así lo siento y así lo, lo asumo ahora bueno el el honor que te la, la Junta Mayor eh, confíe en ti para esta labor para esta para este encargo porque no deja de ser un un encargo pero bueno ahora hay que ahora hay que hacerlo y eso eh, es una responsabilidad que bueno espero estar a la altura de la, de la confianza depositada. Uno de los méritos eh, por los que la Junta Mayor le ha designado pregonero de la Semana Santa es precisamente eh, no tanto por su expediente académico sino más bien por eh, esa vinculación que tiene con la Semana Santa. Uh -huh. ¿Cómo puede compatibilizar la esperanza, la flagelación y el Cristo del amor? Bueno, Como costalero el... además. Lleva demasiado peso de la Semana Santa. <risa> Yo en la... Bueno, yo con la, con la, con la Virgen, yo en la hermandad de la Frangelación y gloria he estado desde, desde, los, ocho, desde los ocho añitos. Y, y el Cristo del Amor es que es la hermandad de mi, de mi colegio, la hermandad donde ha estado mi madre siempre, la hermandad donde han estado mis, mis amigos. Entonces, yo al principio, bueno, vivía el Cristo del Amor desde fuera y llegó un momento en que dije, bueno, ahora es el momento de, de salir de, de costalero con... Con el, Cristo, con el Cristo del amor y después la verdad es que por cuestiones profesionales estuve cuatro años fuera de, de Elche, de España estuve cuatro años trabajando para, para una organización internacional en, en Holanda y, no, y dejé, no pude participar en la, en la Semana Santa cuando volví el año pasado volví a ir casi a lo grande porque por circunstancias personales volví a salir con la con la Virgen de la Esperanza de Costalero volví a cargar Y con el Cristo del Amor salgo, pero con, como hermano de, de luz, de costalero ya. Porque el problema que, que tiene el Cristo del Amor es que sale después de... Uh -huh. de la, o sea, la esperanza termina a las doce, el Cristo del Amor sale a la una. Sería, sería, demasiado, sería demasiado. Álvaro, ¿y cómo ve la Semana Santa de Elche? Pues yo la veo que... que yo creo que está terminando una, una, una cuarta etapa. ¿No? La Semana Santa del Che del siglo XVIII sufrió un cambio en los años 40, la Semana Santa de los años 40 sufrió un cambio en los, años, en los años 80 y ahora estamos ante un nuevo impulso, un nuevo cambio que están protagonizando fundamentalmente los colegios y que están apostando por juventud, por llevar la Semana Santa a sus aulas, a sus coles... Y al mismo tiempo están apostando por eh, contar con, con, con un, unas imágenes de muchísima calidad, aportando un patrimonio, eh, en ese sentido, a Elche y a su Semana Santa eh, muy, muy positivo. Y... Uh -huh. Cuando habla de los colegios, ¿son los colegios concertados religiosos? Sí, en este caso hablamos de salesianos, hablamos de, de jesuitinas, hablamos de carmelitas, que en ese sentido... Están apostando y están, y están llevando eh, la Semana Santa pues, en el che, a una nueva etapa, a un nuevo nivel. ¿Le están aportando identidad? ¿La Semana Santa tiene eh, identidad ilícita? ¿no? Yo creo que eso es un debate que, que por lo menos en el mundo cofrado, lo a los que nos gusta la Semana Santa, eh, bueno, venimos realizando desde hace tiempo. El problema es con quién... Te comparas o dónde quieres buscar tu, tu identidad, ¿no? Aquí, eh, entre comillas, eh, siempre parece que hay dos bandos, ¿no? Los que tiramos más para a Sevilla, para Andalucía, los que tiramos más para, para Levante. Yo hay veces que pienso que nosotros es que tenemos una identidad muy, muy propia que no tiene nada que ver ni todo Levante ni toda Andalucía. Y viene determinado mucho por, por nuestras propias tradiciones de aquí, del Chi. Creo que al final la Semana Santa forma parte de una... Trilogía, como dirían en el cine. Nosotros ponemos a la Virgen de la Asunción en medio de todas nuestras fiestas, de todos los actos importantes. Llega Navidad, venida de la Virgen, eh, en Semana Santa volvemos a sacar a la Virgen, tirarle las aleluyas, a, a, a vestirla de luto y en verano la, la coloramos como Reina de los Cielos. Entonces, la Semana Santa en Elche hay que entenderla y esa crea que es nuestra verdadera identidad en esa en ese en esa en esa trilogía en esa película que el pueblo del Che cuenta sobre su madre todos los años y en cada estación Qué bonita esa visión, ¿no? La María mm. de Dios también en Semana Santa. Eh, ¿Es lo que quiere o lo que va a transmitir en el pregón, Sé que queda mucho tiempo, pero mm -hmm. supongo que ya estará pensando. No queda tanto. <risa> no queda tanto. Y más por, por, porque después hay, hay obligaciones eh, profesionales que, que atender. Y este año, la verdad es que me lo han comunicado un poquito tarde porque la Junta ha tenido mucho trabajo eh, con la organización del magnífico Congreso que se organizó aquí en en, en, ¿En, elche? en Elche con una procesión extraordinaria que enseñó creo que eh, ese esa esa mezcla de estilos que al mismo tiempo son una muestra de nuestra identidad ¿no? que decían decíamos antes de la identidad y dice me decía una persona de fuera que, que la identidad de nuestra Semana Santa es que no tiene identidad y eso también es bonito en parte y bueno eso se enseñó se enseñó a septiembre bueno al final claro han estado Han tenido un trabajo enorme porque sacar adelante ese congreso eh, supone un trabajo muy, muy grande. Y, bueno, pues no han podido reunirse hasta final de noviembre para, para designarme pregonero. Entonces, ahora llega diciembre, enero, marzo está ahí. Marzo está ahí, o sea que eh, no hay tanto, tiempo. Y, <ríe> hay tanto tiempo. Y me gustaría también, eh, por curiosidad, que, ¿a quién pertenece la Semana Santa? La Semana Santa, a ver, la Semana Santa es una celebración litúrgica que se celebra dentro de las, de las iglesias y eh, esa Semana Santa tiene una, unas reglas, unas normas, unos ritos. Y después tenemos la Semana Santa popular, la Semana Santa que sale a la calle, que es la Semana Santa que, de la que hablamos cuando estamos diciendo a quién pertenece la, la Semana Santa. La Semana Santa pertenece a todos los cristianos, pertenece a todos, en este caso a todos los ilicitanos, porque al final es un esfuerzo de, de personas que, eh, bueno, que estamos trabajando todo el año para sacar a la calle eh, no solamente unas imágenes, sino unas imágenes de unos artistas, estamos sacando eh, unos arreglos florales, estamos sacando cera, estamos sacando música, estamos sacando a la calle eh, cultura también y arte, no solamente eh, religiosidad, no solamente eh, fe, Entonces, pertenece a, a mucha gente y en ese sentido, precisamente lo que hace la Semana Santa al salir a la calle es abrirse a todo el mundo. Abrir las puertas a todos, a todo el que quiera acercarse a una calle, a ver a un Cristo, a ver a una Virgen. ¿Pero quién tiene la responsabilidad de la organización? De las procesiones, sus distintas hermandades y la Junta, y la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de, de Elche. Después, ¿a quién pertenece? Más que pertenecer, todas las hermandades somos eh, jurídicamente, de acuerdo con el derecho canónico, somos aso asociaciones públicas de, de fieles. Y como tal, todas tenemos unos estatutos, unos estatutos que eh, han sido aprobados y que dependen del obispado, que es el órgano que, que, que rige a todas sus a todas las organizaciones, asociaciones cristianas, como son las hermandades de Semana Santa. O sea, que el jefe de la Semana Santa, podríamos decirlo, que es el obispo, es el que manda. ¿El último último? Sí. Yo, sí. Pero, Pero bueno, eso a, algunos hermanos mayores eh, también tienen... <risa> ¿Eso es lo que iba a decir? ¿Las hermandades, las cofradías, tienen autonomía suficiente? Sí, sí. Pues... Dentro, de, de, dentro del orden y dentro de estos estatutos y de estas normas, sí que existe cierta autonomía. Por supuesto, y debe ser así. Y eh, usted como experto en derecho, eh, ¿hay propiedad intelectual en las imágenes? ¿Cada cofradía o el obispado tiene propiedad intelectual en las imágenes, en los tronos que Como hemos dicho antes, salen. las imágenes son, son obras que tienen una propiedad eh, intelectual. Hay, una, hay un artista detrás, hay un imaginero detrás que tiene los derechos sobre sobre esa propiedad y después, al adquirir esas imágenes, las hermandades también tienen un, un, un derecho sobre, sobre las mismas. Eh, las hermandades muchas veces no les gusta y van a, y van a ir en contra de que se utilicen eh, sus imágenes con fines comerciales, como es lógico. O sea, Por que eh, tenemos que llevar cuidado quienes fotografiamos la Semana Santa, cualquier persona. No. no. no. No, no, no. La Semana Santa sale a la calle para que la gente la vea, para que la gente la, la fotografíe. Fotografía. Claro, si después de eso quieres llevar a cabo una comercialización de esas imágenes, entonces lo lógico es que las hermandades también protejan a sus imágenes, no solamente porque de esta manera están protegiendo también los deseos y los intereses de los hermanos de esas hermandades y, y cofradías. ¿Y por qué eh, en Semana Santa se puede indultar un preso? Aquí lo hemos visto, en el Cristo del Perdón, últimamente ya no. Usted como licenciado en Derecho, como doctor en Derecho, aunque sea financiero, ¿considera sí. eh, que el gobierno debería dejar a las cofradías como el Cristo del Perdón indultar cada año un preso? Hombre, yo creo que, hablando, siendo además una cosa que se venía haciendo... En Elche, mucho tiempo. Eh, aquí el corazón tiene un poquito para, para la tierra y te diría que, que sí, que le deberían de seguir dejando al Cristo de, del perdón y e indultar a un preso. Pero indultar a un preso, si indultarlo y ya está, no. O sea, yo creo que en el perdón sí, también. bueno, en el perdón siempre han hecho había, un seguimiento. Claro, había un seguimiento, había una ayuda. Esa reinserción, esa, esa idea de, de, de, de reinsertar a, a una persona que ha cometido un error, pero no significa que, se, que tenga que ser apartado para siempre de la, de la sociedad. Al contrario, debe ser reinsertado en la sociedad. Y en ese caso, oye, pues para eso estamos también las hermandades y las cofradías. Esos fines sociales que tenemos las hermandades y cofradías, que no consiste solamente en salir, sacar una imagen a la calle, que durante todo el año venimos eh, realizando una serie de acciones y actuaciones Con fines. Eh, Álvaro Antón, eh, es que no hay más tiempo, ¿con qué se queda eh, de la Semana Santa? Pues y qué es lo que sobra, no, sobrar, sobrar, sobrar no sobra nada, te diría que falta, faltan barrios, faltan barrios que todavía se tienen que incorporar a la, a la Semana Santa, eso echo de menos, echo de menos que bueno pues que ayudemos en el resto de Hermandades y Cofradías a esas pequeñas eh, parroquias, esas pequeñas eh, iglesias que están en nuestros barrios que quieren participar en nuestra Semana Santa que les cuesta y que no siempre encuentran toda la ayuda que necesitan. Eso me gustaría eso hecho de menos de la Semana Santa que todos los barrios estén implicados Pues muchísimas gracias Álvaro Antón y enhorabuena por la designación de su gente, sus compañeros como pregonero de la Semana Santa de Elche. Considera un acierto que eh, este cargo Esta responsabilidad se le entregue a gente que, que está vinculada a la Semana Santa más que a personajes destacados por eh, determinadas trayectorias profesionales que nada tienen que ver con la Semana Santa. No, yo creo que tienen, que son dos perfiles distintos y que son compatibles completamente. La gente que estamos vinculados a la Semana Santa le vamos a ver una visión muy nuestra, muy propia, muy eh, íntima, correcto. Correcto, pero una persona de fuera te puede dar. Y eso lo vemos también, no es no solamente Semana Santa, lo, lo debatimos, es un debate también que se extiende después. Pregón de fiestas, pregón de... Es decir, yo creo que es todo compatible, que, que, que se puede... No hay que elegir. En esos casos, si se puede tener todo, no hace falta elegir. Pues lo dicho, ¿eh? enhorabuena Álvaro. Antón, pregonero de la Semana Santa 2020. 101.4.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 Cablewall Fibra presenta. Christmas a mil. Mil megas de fibra óptica. La mayor velocidad de España. Solicita tu subida gratuita. Hoy en día puedes ser hipster, trendy o mainstream. Escuchar indie rock o trap. Alimentarte como veggie o frutariano. Trabajar como workaholic o decantarte por el slow life.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 Son las diez y veintidós minutos y entramos ya de lleno en la ronda de noticias. Con nosotros se encuentra Iciar Martínez. Muy buenos días, Iciar. Buenos días. Una jornada del martes eh, muy centrada, ¿eh? estamos muy centrados en ese debate plenario. Eso es, está celebrando en estos momentos el pleno que ha empezado a las nueve de la mañana. Se trata de una sesión que a priori el equipo de gobierno va a poder sacar adelante esos proyectos de presupuestos dos mil veinte porque está en mayoría peso y compromiso. pero la la oposición va a votar en contra. Nuestra compañera Marga García está allí, y nos da la última hora de ese pleno. Buenos días. Pasadas las nueve de la mañana ha comenzado este pleno ordinario del mes de diciembre, el último del año y el más importante de este 2019, donde se van a debatir los presupuestos para el próximo año. Después de una hora de pleno, todavía no ha comenzado ese debate del presupuesto del año 2020. Lo que sí se ha debatido eh, son los expedientes de modificación en fase de resolución de las alegaciones Y la aprobación definitiva de las ordenanzas fiscales reguladoras de los impuestos, tasas y precios públicos. Se han aprobado estas ordenanzas fiscales a pesar de los votos en contra de PP, PP, Vox y Ciudadanos. Desde el equipo de gobierno han desestimado estas alegaciones. Desde la oposición solo las ha presentado el Partido Popular por no estar fundamentadas en derecho, algo que han criticado los partidos de la oposición que estaban a favor de esas alegaciones y en contra de la subida indiscriminada, según ha dicho Vox, de estos impuestos, tasas y precios públicos. Además de los expedientes de modificación, también se ha aprobado con los votos a favor de PSOE y compromiso y los votos en contra de la oposición la actualización de tarifas de la red de agua y de alcantarillado. Según Héctor Díez ...se trata de renovar esta red... ...además de los conectores... ...para evitar inundaciones en el municipio... ...y ayudar a quien más lo necesite... ...a pagar la factura... ...desde el eh, Partido Popular... ...se han mostrado en contra... ...ya que han criticado... ...que de nuevo haya una subida al bolsillo... ...de los ciudadanos... ...después de estos impuestos, tasas y precios públicos... ...y ahora de las tarifas... ...que regulan la red y alcantarillado... ...justo en este momento... Ha comenzado la concejal de gestión tributaria a explicar ese presupuesto del año 2020 y esperar que los partidos de la oposición lo apoyen, aunque durante esta semana ya han dejado claro que votarán que no. Pues muchas gracias, Marga García. Esta es la segunda crónica que nos ha realizado desde el Salón de Plenos y por lo que hemos calculado, han estado una hora debatiendo las ordenanzas fiscales y ahora, porque han desestimado las alegaciones del Partido Popular, las presentadas, y ahora comienzan ya en el contenido de ese bloque, de ese proyecto de presupuestos para 2020. Ya veremos qué titulares nos deja esta jornada plenaria y CIA. Se ha alargado, eso sí habrá una tercera crónica que será la definitiva a la 1 del mediodía en el informativo bueno pues avanzamos en esta ronda informativa y es que también en la página de, su de sucesos les contamos que la policía nacional ha detenido a dos hombres y una mujer de entre 31 y 38 años de nacionalidad española como presuntos autores de un robo con fuerza en el interior de una peluquería aquí en el centro de la ciudad los detenidos habían especializado en ese tipo de hurtos, accionaban a los comercios de madrugada forzaban la entrada y franqueaban el interior y se hicieron así con una recaudación de la caja registradora y también de equipamientos de peluquería ya valorados en más de 1.500 euros, pero es que no ha sido el, el único detenido por robos de este tipo. También un joven de 18 años y nacionalidad española ha sido arrestado como presunto autor de un, de un hurto en el interior de una cafetería, aquí también en el centro de la ciudad. Y bueno, recordar que hoy es la Maratón de Sangre desde las 9 y media de la mañana hasta las 9 y media de la noche. Hay toda, eh, casi todo el día en el centro de congresos para poder donar sangre. O sea, que anima a todo aquel que quiera y que pueda a ir hasta allí, hasta el centro de congresos. Muy bien, ICIAR, además una donación importante, una campaña que se acerca a las fechas navideñas. Hay muchos desplazamientos y los hospitales, las reservas de sangre, pues muchas veces necesitan llenarlas por la actividad que aumenta. Gracias, ICIAR, A la una vuelves. Eso es, como decíamos, a la una volvemos. Marga García, que está ahí ahora mismo en el Pleno, y yo para contarles todas esas noticias y más. Gracias y con las imágenes a las nueve y media de esta noche en el informativo Telenin. Nosotros continuamos con la ronda informativa y después del pleno vamos y de la crónica de sucesos sepamos cuál es la actualidad en deportiva. Paco Gómez, muy buenos días. Hola, buenos días. La plantilla del Elche Club de Fútbol viaja ya hoy martes en rumbo a Segovia donde esta noche a partir de las ocho y media jugará frente a la gimnástica segoviana de tercera división el partido de Copa del Rey. A partido único, solo puede haber un ganador. Para ese encuentro el técnico... Técnico blanquiverde, Pacheta dará oportunidades a los menos habituales. Al mínimo, al menos tendrán que ser siete del primer equipo por normativa. El resto, hasta tres o cuatro, podrían ser canteranos. Pacheta se ha llevado a seis jugadores del filial, a seis canteranos y a doce del primer equipo. En principio, el once estaría formado por San Román en portería. En defensa, Danilo, Manu Sánchez, Andoni y Tecchio en el centro del campo. Nuque con César Moreno, Pere Milla, Alberto Rubio y también Nacho Ramón o Mourad. Lo cierto es que va a ser oportunidad para muchos de ellos, tanto canteranos como jugadores no habituales. El técnico se ha dejado a buena parte del equipo titular para eh, estar en condiciones el próximo sábado frente al Albacete en el último partido de la primera vuelta del campeonato. Pacheta lo tiene claro. Pues la normativa de que no puedan jugar tienen que ser mínimo siete del primer equipo ¿de acuerdo? pero eh, vamos a ir a ganar a Segovia esta es la, la primera y principal idea que hemos transmitido ya al equipo y por supuesto que no tenga nadie dudas que mi prioridad es la liga la copa y cualquier partido que me llegue y más siendo oficial yo voy a ir a ganarlo y cuando juego un partido amistoso yo voy a ganarlo Lo voy a ganar con las armas con las que dispongo para ese momento. Y eso es lo que nosotros trabajamos, utilizamos y usaremos todos los jugadores que estén a nuestra disposición para ganar el partido. Sé que va a ser un partido que probablemente el campo esté lleno, que va a ser un partido que para ellos es un partido... ¡Jo! Enfrentarse a un equipo de segunda división cuando jugaba en tercera, eso era ¿eh? maravilloso. Entonces va a ser un partido en el que nos van a exigir y vamos a tener que estar atentos. Pues sin duda va a ser la mejor terapia después de la dura derrota frente a la Unión Deportiva Las Palmas en Liga. El encuentro a las ocho y media, esta tarde noche desde las ocho. Lo retransmitimos en directo aquí en la sintonía de tele -Elch, Radio Marca. Hasta luego. Hasta luego, Paco. Toda la suerte del mundo para nuestro equipo en esa, en esa competición de la Copa del Rey. Y nosotros cerramos la ronda de noticias con las previsiones meteorológicas con nuestro compañero Vicente Bordonado. Cuéntanos, ¿qué tiempo nos espera? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Continúa llegando abundante nubosidad. De hecho, durante esta madrugada las temperaturas nocturnas han sido bastante homogéneas en buena parte del territorio, mínimas que en el sur del Candael se han rondado los 9-10 grados. Aquí en la ciudad prácticamente no ha bajado de los 12 grados. Por delante una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica y es que poco a poco se aproxima el ramal ascendente de la baguada, la parte más activa al sureste ibérico, aunque vamos a tener mucho ruido y pocas nueces. A lo largo de la mañana cielos muy nubosos o cubiertos, situación de viento en calma, por la tarde llegarán nubes algo más compactas, durante buena parte de la misma tendremos cielos eh, prácticamente cubiertos. Esperamos como mucho algunas precipitaciones de carácter de ...y muy localizadas, el viento flojo de sureste, racha de torno a los 20-25 km por hora y hoy con el efecto de la nubosidad y el retroceso de la masa de aire relativamente cálida que nos acompañó durante las últimas horas, las temperaturas van a seguir bajando, de hecho en buena parte del territorio hoy no vamos a superar los 15 grados. Mañana miércoles tendremos una jornada marcada por un paréntesis y es que una pequeña dorsal anticiclónica nos va a dejar mayor estabilidad atmosférica con tendencia a cielos poco nubosos despejados. Por la mañana veremos algún intervalo muy puntual de nubosidad de tipo alto. Mañana las temperaturas van a subir con el efecto del sol máximas que van a rondar los 17 grados mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 12 grados. El protagonista de mañana por lo ...menos hasta las horas centrales del día... ...será el viento moderado de noroeste... ...con rachas que podrían superar... ...los 40 km por hora... ...el jueves llegará otro sistema frontal... ...de origen atlántico... ...desgastado, abundante nubosidad... ...como mucho se podría escapar alguna gota... ...temperaturas máximas en torno a los 18 grados... ...el viernes llegará otra borrasca... ...algo más activa... ...para dejarnos una jornada... ...con cielos muy nubosos o cubiertos... ...durante buena parte del mismo algunas precipitaciones de carácter débil a primeras horas y a últimas descenso de las temperaturas máximas en torno a los dieciséis grados y el sábado de nuevo apertura de grandes claros aumento Considerable de las temperaturas máximas en torno a los 21 grados, ya de cara al domingo cielos prácticamente despejados y temperaturas por encima de los 22-23 grados, pero de momento la jornada de hoy marcada por la inestabilidad atmosférica, mucho ruido, pocas nueces, esperamos relativamente pocas precipitaciones a lo largo de esta tarde y de producirse serían de carácter débil. Hasta luego. Hasta luego, Vicente. Muchas gracias. Cerramos la ronda de noticias y también tenemos que saludar a los alumnos, niños y niñas del Colegio Lope de Vega de quinto y sexto de primaria. Se encuentran visitando nuestras instalaciones y ahora mismo están que no caben en el estudio de Teleelch Radio Marca. Les deseamos unas felices fiestas a estos muchachos y muchachas del Colegio López de Vega y también agradecemos a los profesores que los hayan traído de excursión para conocer cómo trabajamos día a día aquí en Teleelch, en Radio Marca. Gracias muchachos, hasta luego, porque nosotros tenemos que continuar y lo vamos a hacer con, lo hemos anunciado al principio del programa, con una de las responsables, la máxima responsable del archivo histórico de Ilche Carmina Verdú. pero eso será en cuestión de segundos, antes publicidad. Tele Elche Radio Marca, 101.4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 Este martes a las 8 de la tarde en el 101.4 Tele Elche en Radio Marca vive el partido de Copa del Rey en directo, gimnástica segoviana Elche Club de Fútbol con todo el equipo de marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción colaboran Comercial Persianera Clínica Oftalmológica Doctor Soler Talleres del Amo Premium Sport Café Autosuspensión Eduardo Bares Águila, Talleres Hermanos Brief Taperías Franja Verde Mármoles Formas y Diseño Salones Jackpot Mercados de Elche Ferretería Antonio García Novo Center Quiles Maderera Ilicitana Eslava 43 Avitel M. Solers El Hogar del Profesional Vegar Concesionario Mercedes Benz Restaurante Espacio Salones Agulló Alonso y Materiales Cano Recuerda, este martes a las 8 Gimnástica Segoviana Elche Copa del Rey en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 Son las 10 y 36 minutos y estamos en la recta final del programa La Glorieta. Les contamos que la plataforma Salveme el Mercat organizó el pasado viernes por la tarde una jornada en el centro de congresos para dar a conocer una historia de nuestra ciudad rescatada gracias a los restos arqueológicos y documentos conservados en nuestros archivos históricos. Uno de los conferenciantes fue la responsable del archivo histórico de la ciudad, Carmina Verdú, licenciada en Historia y especializada en el medievo. Ella hoy se encuentra aquí en nuestros estudios y es una de las investigadoras que más datos no pueden aportar de lo que fue la Plaza de la Fruta. Antes que nada, bienvenida Carmina. Hola, buenos días. La Plaza de la Fruta, concretamente, ¿qué es? Eh, ¿Lo que está en los baños árabes mm -hmm. o lo que está debajo del mercado central también? Eh, claro, con esa precisión que tú dices todavía no podemos saberlo. ¿Vale? Lo que nosotras hemos trabajado es el espacio eh, que se ha excavado, que se excavó en el 2014 y que dio luz a los, a los baños. Ese es el espacio. Y sabemos que ahí había, en el, a finales del siglo XV, eh, el Consejo Medieval decidió hacer una plaza que llamó la Plaza Nueva. Y es por eso que ordenó tirar las casas que había arriba, arriba justo donde estaban los baños... Y desde entonces ha sido plaza y ha recibido diferentes nombres, pero los baños se han conservado intactos precisamente por ese motivo. Los baños árabes eh, son unos restos arqueológicos importantísimos, dicen, porque sí. están bien conservados. ¿Y qué nos dice, sí. qué nos indica los baños árabes? ¿Fueron es de, de las primeras edificaciones de la Ilds musulmana? De la ciudad de Elche, que conocemos. Esto está por saber, porque también no sé si sabes que los baños no están excavados por completo. ...sino que todavía, todavía falta un poquito por excavar y hay datos que apuntan pero no podemos definirlos. Lo que sí que sabemos es que fíjate corta estructuras anteriores, los baños son del siglo XI y el muro corta estructuras anteriores del X... ...por lo cual es posible que hubiera un poblamiento anterior pero hasta aquí llegamos... Y de que lo que nos habla es de, un, de una ocupación desde el siglo XI hasta el siglo XVI. ¿Y es el corazón de la ciudad? Bueno, probablemente en un momento lo fuera. Quizás... Tuviera los baños, los zocos, la mezquita. Eso tiene una importancia social muy grande. El mundo andalucí, claro. ¿Y qué nos dice? ¿Qué nos dicen los documentos conservados de la plaza nueva, de la plaza de los baños, de la plaza que luego ha tenido diferentes nombres como Menéndez uh -huh. Pelayo y ahora la plaza de la fruta? Pues mira, lo que hemos hecho en el trabajo consistía un poco en contrastar. Eh, lo, lo, el registro arqueológico que había salido en la excavación en la empresa Strats, que es la que ha trabajado con los datos del archivo municipal porque ¿sabes qué pasa? que estos, estos baños no se conocían ¿vale? porque habían estado tapados desde el siglo XV y lo que nos interesaba era contrastar los datos para saber que era cierto todo aquello que, cómo lo ubicamos dentro del contexto urbano Y eso da muchas pistas, pero es solamente el inicio de la investigación. Queda mucho. Mira, muy curioso, está muy bien documentado eh, cómo estaba ocupado. Después de ser baño, arriba había una sastrería. Entonces han salido un montón de dedales, de agujas, de todo tipo. En fin, ha sido también la carnicería. O sea, tras la conquista cristiana, la parte de los baños más social, que es la parte de adelante. Se dedica a tiendas de oficios, carnicería, también ha salido mucho vidrio, sastrería, aunque hay una parte pequeña del baño que se sigue utilizando y allí se bañaban moros y cristianos, hombres y mujeres. Hasta que se decide taparlo todo, porque los baños estaban en muy mal estado, en 1458 a partir de esa fecha. Los baños, eh, la IRS musulmana, ¿cuántos mm. baños tenía? Estos baños son... Este es un problema que, no, que nos ha salido a nosotras, o sea, porque baños que se conserven de registro eh, arqueológico, dos tenemos, ¿no? Eh, los baños del convento de la Merced, que precisamente no están completos, esa parte de social que tienen adelante los baños no la tiene. Y estos baños, los de la Merced, son del siglo 12, 13 tienen muy corta vida, ¿eh? mientras que estos se explican desde el 11 hasta el 16. Estos son los baños que tenemos documentados por registro arqueológico. Y estos baños, que son los baños de la villa, los del mercado, los tenemos contrastados también documentalmente. Hay noticias de otros baños, pero no se pueden demostrar. Claro, los baños que, a los que alude Pedro Ibarra ejemplo, en alguno de sus, de, de sus documentos, de sus por libros. Por ejemplo, es que el, el problema que, que, que tenía Pedro Ibarra es que no conocía la existencia de, este, de estos restos. Claro. Entonces hay muchas cosas que se han valorado fuera de contexto por este motivo. Por eso ha sido tan importante que salieran a la luz, porque nos da también otra visión de la ciudad. Claro, eh, los baños árabes nos ubican, la visión de la ciudad es que eh, cuando estaban los musulmanes gobernando esta ciudad, uh -huh. la plaza de los baños donde han aparecido, eh, se supone que había construcciones alrededor de los mismos, pero claro, ¿de el, qué tipo? Claro. Es, eh, ¿Casas señoriales no se sabe? Eh, ¿O se intuye por documentos? Por documentos podemos, es importante porque han ubicado otras cosas alrededor. Pero claro, lo que ha aflorado es lo que queda por investigar, porque teníamos un concepto de ciudad mmm, como más avanzada, como del siglo, de la edad moderna del siglo XVI, y lo que nos ha puesto de manifiesto es que no es así. Son estructuras que se reutilizan. ¿Mm? Entonces, yo creo que lo que aporta nuestro trabajo es poner a la luz y al, a fecha del siglo XXI Que, cuáles son los datos que tenemos contrastados. Y a partir de ahí, yo creo que se podrán definir otras cosas. ¿Y por qué han hecho ustedes ese trabajo tan científico? Arqueóloga... Pues y... yo, mira, esto es, esto es particular, es un ah. interés particular. Quiero decir, nosotras nos presentamos al Congreso, pero allí en el Congreso había gente... qué Congreso? Al sexto Congreso de, Ar de Arqueología Medieval de España y Portugal, que se celebró en Alicante, el MARC, eh, en octubre. Y nosotras, desde el principio de que se había salido a la luz la excavación, estábamos la empresa de Ana Valero, que uh -huh. es la arqueóloga, y yo estábamos en contacto contrastando la información, o sea, desde el principio. Sabíamos que teníamos datos importantes para poderlo comunicar, que suponían un aporte uh -huh. nuevo, una visión nueva para la historia de Elche, ¿no? Y es por eso que lo hemos hecho, pero claro, con, allí había gente de todas las universidades, ¿no? Pero esto era desde su casa, desde la mía, con, con nosotras solas, o sea, es particular. Eh, supongo que todos aquellos edificios que fueron arrasados para crear esta plaza nueva uh -huh. la, todavía estarán bien conservados, ¿no? Eh, vamos a ver, el baño se conserva porque, muy bien porque los edificios los tiran de arriba a abajo. Ajá, y los Ya cubren. es que hay fotos de la excavación que las pusimos en, el, en la conferencia el otro día. Es, es que es perfecto, conforme viene el expediente se ve clarísimamente. Pero el expediente es que da mucho detalle. Hay varios documentos que dan mucho detalle cómo serían esos orígenes de la Plaza Nueva. Y cómo serían esos orígenes de la calle mayor, que también parece que empieza a reordenarse, ¿no? Eh, porque esta zona no sería así hasta mitad del siglo XV. Faltaba por construir la Torre del Consejo, es decir, se están produciendo una serie de modificaciones ya tendentes a proporcionar una ciudad de carácter más moderno que hasta entonces era medieval con estructuras reutilizadas. Por eso habla de tantos siglos. Y supongo que eh, cuando los baños desaparecen, eh, se soterran con las estructuras que quedaban, sí. Eh, eh, y son cuando expulsan a los musulmanes al Raval. Eh, no, ya estaban en el Raval, porque tras la conquista están en el Raval, pero estos baños... Nosotros tenemos constancia de que, porque viene, sí, está eh. documentado, lo utilizaban moros y cristianos. Pero a partir de que estos baños uh -huh. eh, se cierran porque están Esto. derruidos y parece que pudieron utilizarse o bien como corrales o bien como tiendas, pero ya no como baños, tenemos constancia, aunque no demasiados datos, simplemente en las cuentas aparece, de que hay un baño nuevo para... Los moros del Raval. Eso es lo que le iba a preguntar. Supongo que ese baño nuevo estaría en el Raval. Estaba cerca de San Jordi. Hasta ahí son los datos que tenemos. No tenemos más datos, ¿sabes por qué? Porque documentación del Raval eh, no conservamos de esa fecha. Es la villa la que tiene la documentación. Entonces aparece en un recibo de cuentas como... Es, es que había otro baño nuevo. Los archivos nos indican esa ciudad medieval, eh, con, el Raval, con los moros en el Raval y los cristianos en el centro. ¿Aparece esa vía de la calle San Jordi en numerosas ocasiones citada? Aparece citada a partir de una fecha sobre todo. Mira, aparece citada a partir de 1450 sobre todo, porque hay un problema de sobrepoblación en Elche. Se necesitaba más casas, construir más casas, porque igual que aparecen en otros momentos que la, la, la ciudad, bueno, Elche estaba vacío, entonces no era una ciudad tan grande, pero que estaba vacío, a partir de esa fecha comienza a haber problemas de sobrepoblación. Y entonces empiezan a regalarse solares en diferentes sitios. Y se permite construir junto a los muros y los valles de la muralla. Y uno de los lugares donde se regalan eh, solares para construir casas es cerca de San Jordi. ¿Eh? Por ejemplo, el, el horno de vidrio se lo llevan allí. Y hay un documento muy curioso que la gente de Elche protesta porque el horno de vidrio se lo han llevado a un sitio muy lejos y no quieren ir allí está allí. Parte lo que es, estaba, ¿no? lejos. Sí. estaba lejos y que lo que quieren es que vuelvan a traer el horno de vidrio y ponerlo donde estaba antes podríamos estar mm, horas enteras viendo cómo ha evolucionado la ciudad con una persona que custodia precisamente todos los legados que nos dan pistas y documentos eh, que nos dan esas pistas para ver cómo hemos evolucionado Carmina, simplemente tu visión ¿Lo hicieron bien nuestros antepasados? Bueno, pues la vida es estar siempre en constante Acer movimiento. ¿Pero acertaron en el crecimiento? ¿Acertaron Aceptaron a la hora de ubicar, los moros de ubicar, y donde están los cristianos de ir avanzando? Yo creo que nos falta todavía mucho por saber. Entonces, en todo eso que nos falta por saber, el motivo geoestratégico por el, que el cual se situaron aquí... Esto sería muy importante para saber eso. Yo quiero, creo que tiene mucho que ver con el medio, ¿no? Lógico. Del que ahora hablamos tanto. Y, y bueno con el pues esto Neral. Sí, claro, exactamente. Y con la acequia mayor el, del pantano. Eso, con el agua. Con el vinalopó. Sí. Claro, claro. No, hemos encontrado, no se ha encontrado la acequia pasando por los baños porque no se ha excavado todo pero la muralla que estaba al lado, el muro antiguo que estaba al lado servía para vigilar las aguas, es que vincula muchas cosas con el origen. Si lo hicieron bien o si lo hicieron mal, pues nunca sabemos como ahora, estamos igual. Sí. Muchas gracias, Carmina Verdugo, por invitarme. De todo corazón porque es apasionante poder rescatar nuestro pasado. Muchas gracias. 101.4 Tele-Elch, Radio Marca. Productos Lozano. Más de 40 años haciéndonos la vida más dulce. Prueba sus sabores tradicionales navideños, mantecados, almendrados, roscón de reyes, milhojas o los nuevos sabores como las galletas de ocho cereales. Visita sus tiendas abiertas desde las 7 de la mañana en Hermanos Caracena 116 y Benito Pérez Galdós 66. Esta Navidad disfruta en familia de los momentos más dulces. Lozano, el sabor de la tradición.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 Het is een Nadal, in de Mercats Municipals, te esperen de meeste producten voor te aporten aan de Tewa-Taula. En vanaf het moment van divertirende actuaties: Nadales, música, grens, chocolatades en Paren Noël, die porta regals en je polies. Nu is het tijd dat de 23 en 24, a partir de dag 11, het is een Nadal in de Tewa-Taula, Ayuntamendel. El espíritu de la Navidad ha llegado a Autosuspensión Eduardo. Realiza en nuestro taller una reparación o mantenimiento a tu vehículo entre el 9 de diciembre y el 9 de enero y entra en el sorteo que Autosuspensión Eduardo realizará de una caja regalo Smart Box para dos personas. Autosuspensión Eduardo, tu especialista en dirección, suspensión, neumáticos y frenos, os desea unas felices fiestas desde Avenida Libertad 145, Elche. Papá Noel y los Reyes Magos vendrán en bicicleta De Ciclo Sansano Te garantizan el mejor servicio post -venda. Rápido, eficaz y profesional Ciclo Sansano, tu tienda Scott Reference Center Ramón Vicente Serrano 3, Elche No te sirvió con destacar en clase Ni con conseguir dedicarte a lo que más te llenaba Ni a nosotros con crear hace unos años el GLC Nuestro sub más exitoso Por eso en Mercedes-Benz le hemos incorporado el sistema de inteligencia artificial MBUX y dos nuevos motores EcoBoost con etiqueta ECO. Descubre toda la versatilidad del GLC y la descarada deportividad del GLC Coupé. Nueva gama GLC. Carácter inconformista. Ya en tu concesionario oficial. Vegar, Avenida Crevillente 53. Concesionario Mercedes-Benz para Elche, Orihuela y Torrevieja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 Estas Navidades, Restaurante El Parador de Feliciano. Sabores auténticos, cocina tradicional, todo cocinado con el mejor aceite de oliva virgen extra. Especialidad en arroz a banda, deliciosas croquetas, pulpo a la plancha, entrecot chogichu. Con el maridaje perfecto para cada plato, prueba vinos diferentes. Restaurante Enoteca El Parador de Feliciano, en La Marina, Avenida de la Alegría, 6. Reservas al 965-41-9265. Búscanos en Facebook. ¡Felices fiestas!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 Me llamo Leopoldo de Olivares, como mi padre Soy abogado, como mi padre Soy pelirrojo, como mi padre Alérgico al polen, como mi padre Y tengo un T-Roc, como... Tengo un T-Roc Lo mejor de seguir al resto es cuando dejas de hacerlo Conduce un Volkswagen T-Roc desde 205 euros al mes Seguro a todo riesgo, mantenimiento incluido Y estrena coche cada cuatro años Oferta Volkswagen Renting Consulta condiciones en Volkswagen.es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 Faltan seis minutos para que llegue nuestra compañera Rosa Lucas para estar aquí durante las próximas dos horas en su programa Entre Amigos. Nosotros nos vamos a despedir con música. Tal día como el de hoy murió la cantante Cesaria Évora, la reina de la morna, que es como se denomina al fado portugués en Cabo Verde. Évora fue la voz de Cabo Verde y la mejor embajadora de este archipiélago africano olvidado del Atlántico. Cesaria cantaba desde los 16 años, pero fue a los 47 cuando la descubrieron en Europa. Y ella siempre dijo que cantaba para ahuyentar las tristezas. Pues con su música para ahuyentar las tristezas ponemos el punto final al programa La Glorieta. Que disfruten de este día de martes 17 de diciembre.